14 minutos, seguimos aquí en Radio Kermés, vamos a charlar con Claudia Baigorria, ella es secretaria adjunta de Conado Histórica. Claudia, Pablo Cucharini te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eh, Claudia, eh, la federación ahí de docentes eh, que representás vos, eh, está por hacer una denuncia o ya la hizo a la justicia buscando que el CIN le reconozca zona desfavorable a los eh, docentes eh, universitarios. Eh, no, a ver, en uh -huh. realidad la zona desfavorable está reconocida, uh -huh. eh, la zona desfavorable está reconocida en varias provincias argentinas eh, a partir de eh, un decreto y en particular en la provincia de eh, Santa Cruz, esto luego también eh, fue tomado en la época en que Néstor Kirchner fue gobernador eh, de la provincia y bueno, fue extendido digamos a otros, a otros sectores. Eh, lo que ocurre es que bueno, incluso la zona desfavorable, la adicional por zona desfavorable, está contenido dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo como eh, un derecho, digamos, un derecho conquistado, alcanzado por todos los docentes eh, universitarios que pertenecen a estas provincias que son alcanzadas por la zona desfavorable. Digo esto porque la zona, eh, más allá de que, eh, paradójicamente, no es algo que en todas las provincias está extendido a las provincias, sino que han sido los distintos sectores de trabajadores los que han ido alcanzando este beneficio. Eh, por decirte, ustedes en La Pampa también eh, no lo tuvieron toda la, toda la vida eh, antes, pero así había antes este, otros sectores de, los de la clase trabajadora. Entiendo yo que sí estaban alcanzados por la zona. Lo mismo eh, también ocurrió en, en algunas de las provincias patagónicas. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, digo, nosotros sí lo tenemos, la y los docentes universitarios de todas las provincias que poseen zona desfavorable. Eh, estamos contemplados porque así fue incorporado nuestro convenio colectivo de trabajo, que este fue un trabajo eh, muy, muy minucioso que hicimos desde Conado Histórica, porque Conado Histórica es la organización que nuclea a la mayor cantidad de universidades de alcance por la zona desfavorable. Con esto que digo, que ni Conado ni Fedún tienen gremios que cobren zona desfavorable. Eh, ninguna de ellas, creo que Fedun no más tiene un gremio en Misiones, también un gremio eh, más chico que el nuestro. Después el resto, eh, ninguno de ellos, no era un tema de ellos la zona desfavorable, por eso es que como Conado Histórica lo trabajamos muy mucho con nuestra abogada y fue precisamente este, incorporado dentro del convenio colectivo. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando se introduce, se firma el acuerdo paritario 2018, que recordarán ustedes que Conado Histórica no lo firmó, por cuanto contenía sumas en negro, estaban, no tenía cláusula gatillo, quedábamos muy, muy por detrás de la inflación, y así fue como perdimos casi 10 puntos, digamos, con respecto a la inflación en el acuerdo paritario 2018, Pero bueno, al firmar el acuerdo 2019, lo que hemos logrado es que paulatinamente, progresivamente, se fueran blanqueando, entre comillas, es decir, se fueran incorporando a los sueldos básicos todas las sumas que, eh, eh, que estaban, digamos, sin aportes a la jubilación, ni a las obras sociales, ni a la, ni a la zona, todo esto, ni por, ni por los títulos, eh, que se fueran incorporando a los básicos en el transcurso de 2019. Vamos a terminar de blanquearlo este, a fin de año. Sí. Entonces, lo que ocurre es que el gobierno, ni el gobierno ni, el, eh, el gobierno, ni, el, ni los rectores del CIM, eh, reconocen lo adeudado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Todos los docentes perdimos mucho, ¿no es cierto?, al no tener... este eh, los aportes correspondientes durante eh, el transcurso de este año por los acuerdos salariales 2018. Pero en particular los que más perdieron son aquellos docentes que perciben zona desfavorable, porque por decirte en Tierra del Fuego, el adicional por zona es del 80%, es una suma muy alta, o sea que a lo que a lo que se pierde por no cobrar antigüedad, por no cobrar estas otras cosas, también hay que sumarle la zona desfavorable. Entonces, eh, empiezan a cobrarlo ahora por lo, de, por lo actual, pero no se reconoce lo que quedó adeudado de eh, cuando las sumas estaban este, pagándose en negro. Por esto es que eh, nosotros lo llevamos a la um, Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo, Obviamente las federaciones que firmaron el acuerdo 2018 no acompañaron esa iniciativa nuestra de que se pagara lo deudado porque si no tendrían que reconocer que eh, lo que firmaron el año pasado fue una barbaridad porque el perjuicio fue muy grande. Entonces nosotros dijimos vamos a ir a la justicia porque este es un tema que está contemplado en nuestro convenio colectivo de trabajo. A ver, Claudia, a ver si te, si te, te pude seguir. Eh, en el acuerdo paritario 2018, la zona de favorables se pagó en negro, vendría a ser el adicional ese. No se pagó, no se pagó. Ah, no se pagó directamente. No ah, se pagó. Ah, están... Por los aumentos no se pagó, exactamente. Claro. Entonces están Entonces, reclamando eso. Claro, claro, ah. claro. Este, no solamente por esto, sino porque también, eh, o sea, el perjuicio es muy grande para todo, para los aportes previsionales, para las obras sociales, pero también particularmente para quienes cobran eh, la zona desfavorable, que quedaron en un porcentaje mucho más abajo todavía y con la inflación enorme que hubo, verdaderamente el desfasaje y la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, en, sobre todo en las patagónicas, que son las que cobran mayor porcentaje por zona, este, verdaderamente se vieron muy afectadas. Entonces esto es lo que hace que al haberse rechazado ...en la reunión este, de la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio... ...la última reunión que hubo hace un par de semanas... Eh, ...se rechazó por los rectores del CIM... ...pero tampoco acompañaron eh, las restantes federaciones... ¿no? ...esto al menos deberían haberlo hecho por solidaridad y porque les consta que aseguran nuestro convenio. Sin embargo, no acompañaron, con ADU particularmente, FEDUN no estuvo presente. Así que bueno, esto lo estamos trabajando con los rectores patagónicos, que no había rectores, este, o sea, hubo un rector patagónico eh, el otro día en la reunión de comisión de seguimiento, pero también vamos a, a impulsarlo, en su momento acompañaron los rectores de la Patagonia San Juan Bosco y de la Patagonia Austral, vamos a tratar de eh, impulsar para que sean los rectores también de Río Negro, los de Comahue, los de La Pampa, este, los que acompañan el reclamo, los de tierra, el de tierra del Fuego, también en Salta cobran zona desfavorable, eh, en Jujuy cobran zona desfavorable, también cobran en Misiones. Y de en La Rioja no cobra, pero cobra la universidad de Chilecito. Así que bueno, vamos a tratar de que acompañen nuestros reclamos las autoridades y por supuesto también los compañeros trabajadores no docentes que también se vieron este perjudicados porque ellos también tuvieron un, un este unos adicionales que, unos aumentos que fueron consumas no remunerativas y no bonificables, así que bueno, ¿Y esta es... es la idea que estamos trabajando con, con nuestros abogados. Ah, está bien, y la decisión es ir a la justicia a reclamar porque no hay respuesta política vendría a ser. Exactamente, exactamente. Ah, está bien. Esa fue la idea. Claro. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo quedaron los salarios este año? Eh, con el acuerdo que se bueno, hizo? Bueno, este año nuestros salarios quedaron bajos porcentualmente, si uh -huh. bien ya hemos cobrado en lo que va del año, eh, hemos cobrado el primer 16%, y nosotros decimos que la gran conquista fue que le arrancamos a este gobierno la incorporación a los sueldos básicos de todas las sumas salariales que estaban en negro el uh -huh. año pasado. Claro. Eh, esto fue de los aumentos percibidos el año pasado, que fue prácticamente un 44%, eh, más del 60 al 70% de este aumento eran sumas en negro. Este año logramos que estas sumas pasen a los sueldos básicos y por ende paguen antigüedad, paguen zona desfavorable, paguen adicional por título, todas estas sumas salariales. El porcentaje de aumento, que es en blanco también, es un 16%, es un porcentaje bajo pero lo compensamos con dos cláusulas gatilla, o sea, dos cláusulas de actualización automática por inflación. Una va a ser en el mes de septiembre y otra va a ser al final de la paritaria, en, en febrero del año que viene. Cuando finaliza la paritaria, allí vamos a poder eh, actualizar el resto de, de lo, del desfasaje que hayamos tenido con respecto a la inflación. Y a fin de año sí tenemos una recomposición de nomenclador este, y un pago de un adicional por jerarquización, también que hace que ese 16% se convierta en un 20-22%. No. O sea que eso es medianamente dentro de lo que fue lo posible, obviamente si hay, eh, si hay un desfasaje, un desmadre de la economía, saldremos a la calle junto con todos los trabajadores, ¿no es cierto?, para que se reabran el, el convenio acordado este año. Pero con Conado Histórica firmó este año porque entendíamos que en sí mismo la conquista de las dos cláusulas gatillo, que creo que somos el único sector de los trabajadores, o hubo alguno más que ahora no recuerdo cuál fue, pero todos los otros han tenido cláusulas de revisión, pero no de revisión automática, que fue por lo que nosotros no firmamos el año pasado y efectivamente al no ser una revisión automática que corrija, ni bien salga publicado el índice de inflación eh, por el propio INDEC, eh, lo que ocurrió fue que con posterioridad se reunieron, se sentaron con el gobierno y cuando uno se sienta a discutir con el gobierno... Nosotros siempre reclamamos y el gobierno siempre dice, bueno, sí, tienen razón, pero lo que puedo pagar es esto. Entonces lo que ocurrió es que en esas reuniones terminaron cediéndole al gobierno este, 10 puntos de nuestro salario. Por eso es que nosotros hicimos tan fuerte hincapié en esta negociación y a la luz de lo que fue este, el conflicto del año pasado, cosa que no estaban dispuestos a atravesar en un año electoral... Eh, finalmente el gobierno terminó cediendo a nuestra, a nuestra exigencia ¿no? De que no fueran cláusulas de revisión Sino que fueran cláusulas gatillo de aplicación automática eh, Conocidos los índices de inflación No logramos que fuera mensual o bimensual pero bueno, son dos este, cláusulas semestrales. Claro, por lo menos se aseguran no perder con la inflación, contra la inflación. Exactamente, sí. exactamente. Mm. Y como hay algunos puntitos que quedaron por afuera de la cláusula gatillo, que es el nomenclador y algo de la jerarquización, de la eh, no solo que vamos a empatar con la inflación, sino que vamos a poder quedar este, un poquito arriba, mm. eh, pero, pero muy poco. Así que bueno, un año duro para todos los trabajadores, pero en esto nosotros decimos en era un acuerdo eh, que para nosotros era medianamente satisfactorio comparado con los, eh, las paritarias que estaban firmando otros sectores de la clase trabajadora. Eh, eh, Claudia, te retomo con, con el primer tema este que, del reclamo que tienen del año pasado. ¿Qué, qué, les, ¿Qué les dicen desde el CIN y desde la Secretaría de Políticas Universitarias cuando lo reclamaron ustedes? Y ellos dicen que ya tienen un acuerdo salarial que está firmado, lo cual es cierto. Mm tienen un acuerdo salarial firmado, o sea, tienen el consentimiento de eh, los sectores de la clase trabajadora, por lo menos de una composición importante que son CONADU, FEDUM este, y las otras federaciones, etcétera no lo firmó tampoco este, a esta parte, pero bueno, eh, es un acuerdo, o sea, tienen el consentimiento de estos gremios, lo que, lo que es lo que ignora es que es violatorio del claro. convenio colectivo de trabajo. Claro. Sí. Así que son intereses contrapuestos. Nosotros, y para todo, habrá dos bibliotecas, ¿no?, como todo en la vida. Sí. Este, nosotros vamos a hacer valer eh, los instrumentos legales que, eh, que están a nuestro alcance para que prevalezca que el criterio más importante es el convenio colectivo por sobre el acuerdo salarial que, fue, que ellos firmaron el año pasado. Claro, eh, clarito entonces. Eh, bien, Claudia, no sé si quieres completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, no, les agradezco mucho a ustedes y, bueno, un abrazo grande a nuestros compañeros de la ADU que también han trabajado muy mucho y siguen trabajando con esto de la aplicación del convenio colectivo de trabajo, que es algo que para nosotros es una conquista enorme y que estamos potenciándolo en todas las universidades nacionales. Eh, gracias de nuevo, Claudia. Hasta pronto. Chao, chao. Eh, la palabra de Claudia Baigo Baigorria. Ella es secretaria de la Junta de Conado Histórica. 8 y 28 minutos.